A la gente que viene arribando desde la vibración de la Tacumba, a la gente también que viene arribando desde la Biblioteca m o d e r n a la gente de la Sucursión del Cielo, cómo no. No s i e n t o A la gente de p a s t o c a l l e mis panas, y a todo. En fin, en esta noche, a c o m p a r t i r más rumba y diversión, el DJ Extremo.、Ah. ¡Le pate el chamo Lucho! Para la gente de Scorpio que vacila en la recreo discoteca. La gente de progreso. A mi p a n a Ayer siete. Facilando con Bifloy. La vieja guardia. Para perro, para payaso. A mis p a n a s ¿A dónde s a á Bifloy? a h r a s a c i e m o r u m i r o e s d e s a Para d i e g o Sánchez. Saludos a la gente buscar, la mix. que hacemos, Chavix. Para Luchita que tu cuerpo también. Echame la transmisión en vivo, Champ Directo. A mi pana Moisés、Dios. Mesías. <risas> bueno, la verdad. La gente que vino solterita esta noche, le regálame un chiflito, un caballero que vino solterito. ¿Dónde? ¿Dónde está el caballero que va a vivir soltero toda la vida? ¿Dónde? Soy solterón. Soy solterón. Y la gente que fue traicionada más de una vez, le decimos ese mal amor. Si se marchó sin un adiós. Si se marchó sin un adiós. Porque yo me voy a poner el mejor set de música junto al extremo DJ. ミプラン、ミプラン・ライアン・スロン、LGB、サル o s ー a r ラ・エド・アッピー・ m LGB mSG、サルウォーズ。 せのでゴルフィット MFC。こ e a r r i b a n アラデ e スタンス。おれさま、リッチ a La gente que nos fuimos abajo, a m i l a m i t c Bueno, para mi ratito extremo, bueno, quiero ver dónde está la gente que recién cumplió sus 18 años. Levánteme esa mano. Sinceramente, ¿dónde está el caballero que se o r ó en sano juicio cuando le traicionó su pelada? ¿Dónde, dónde, dónde? A ver. ¿Dónde está el caballero que es sincero? Y Yorroco lo le traicionaron la primera vez. ¿Dónde? ¿Dónde no es cierto? Le v o s a hacer una preguntita. Me dicen por acá, entre tanta encuesta y encuesta que hemos hecho: ¿Quién traiciona más en el Ecuador, el hombre o la mujer? ¿Quién miente más, el hombre o la mujer? Y es esa palabra bien linda y bien romántica: ¿Quién hace el amor? Más mejor el hombre o la mujer. Si menos palabras, la palabra, la palabra. los dos palabra, hacen el amor. Palabra, bien, rico, la palabra, la palabra, la palabra. bien rico. La palabra, la palabra, la palabra. En el r a t o de la paz. Si me vas a abandonar. Pero si me vas a abandonar, p i é n s a l o dos, tres、ayudar. veces. Porque si te digo, amores hallarás, cariños encontrarás. Pero como este negrito, ni así te vayas a esmeraldas, mujer. A la gente c h、si、a m o pejota, Jason a la, dejar, la distancia. Pensar, piénsalo bien si me vas a dejar. Fue、pues、muchas veces así, por un error se pierde un amor. Amigo, buenas escorpiones.、Si no、la gente de recreo, Pasto Calle. Piensa, サボ子の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 エイ Se ha hecho pedazos con esta música. ¿Cuánta gente se ha emborrachado escuchando esta música? Los que nos hemos ido a pegar una biela con esta、Hoy、música en la casa de mejor, nuestro mejor amigo. Solo, ¿No es cierto? En la esquina del barrio. Después vida, el boli. A mis、Cuando、manas, ese que eres, como no, vas no vas olvidarme. Sin ロシアの人ロナ、ロシアたちは、ロシアの人たロシアの人たちは、ロシアの人たちは、シアのアの人たちは、ロシアの人たちは、ロシアの人たロシアの人たちは、ロシアの人たちは、ロシロシアの人たちは、 ¿Y esto ¿Qué es lo que dice? Espérame un ratito. ¿Qué tal si le ponemos esta música? Maldita traición que me hace beber. ¡Chalo conmigo! ¡De sangre, rencor! ¿No es cierto? ¿Dónde está la gente que ha visitado un karaoke? ¿Dónde está la gente que se ha ido a beber en un bar? ¿No es cierto? ¡Vámonos, no es、no, no, no, cierto! La gente que alguna vez en su vida ha visitado Colombia. Así que la música viene alzada, papá. Estás escuchando a DJ Extremo.、Eh, extremo.、El、DJ Extremo. En vez de poner ya, pensar en él. Eso. Eric. La familia Giuliani. s o los grandes, mi nombre. Y en vez de estar llorando por él, ¿por qué no me llamas a mí? En vez de estar sufriendo por él, ¿por qué no me buscas a mí? d ずらもだしずらもだしずらもだしずらもだしずらもだ e ずらもだしずらもだしずら e だしずらもだしずらもだしずら e だしずらもだしずら n だしずらもだしずらなな Levántame esa mano si llegas. A, si tú nada tienes de este tema en tu celular. Si alguna vez lloraste con esta música, levántame esa mano.、Y、yo no sé por qué te amo tanto. Yo no sé por qué te quiero tanto. Solo le doy gracias a la vida porque estás junto a mí. Oye. Gracias a la familia Torres por confiar en este humilde personaje a los años. Como、no、sé, por, ¿Por qué? qué? ¿Cómo hice? m o d i a e p o r quién, por quién? Por ti. o y e chica. h i e r m o s a mi corazón. イルハイでティーン・モーグマヤーのみあおらみそレムレムーティオッケーラジェンドでギトンどんしたらあげんど a ギトバシラバシラバシラバシラ よいしょ もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうも La mujer soltera donde se encuentre regáleme una bulla Que viva la sotería l Extremo Póngale, póngale, póngale Póngale s a o r Para ti muchachita Mentirosita Engañera Kr オレ オレっちゃんにおるおうオレっちゃんにおるおうオレっ m ゃんにおるおうオ a っちゃんにおる e うオレっちゃんにおる i うオレっちゃんにおるおうオレ l e ゃんにおるおうオレっちゃんにおるおうオレっちゃんにおるおうオレっちゃ l におるおうオレっちゃんにおる ¿Dónde está la gente que baila en Quito? La gente que baila en la onda b a s i l e ¿dónde, dónde, dónde, dónde? La gente que ha visitado la Vibración, la gente también, n o s i e r t o que ha visitado allá en la Biblioteca p o d e r e s en la Tacunga. Bienvenidos. Y los bienes seguidores de la Julianis Discotica. Maestro. どうしたらいいのですか フェルーシャ s A la chica que recién cumplió 20 años, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está la chica que recién cumplió 20 años? ¿Dónde? ¿Dónde está la madre, la chica que es madre soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la chica que es madre soltera? l e v á n t a m e esa mano. ¿Tengo una madre soltera aquí? ¿Sí o no? Revuelve n disco, por favor. ¿Tengo una madre soltera? Ahí, pero dime el nombre de tu hijo hasta contar 3, 1, 2, 3, ven. Y te regalaba el disco, ¿ya? Una más. Sí. Madre soltera, ¿cuántos años tiene tu hijo? Trece. A ver, para qué? Para el público, no para mí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Trece años. ¿Cómo se llama? Justin Maldonado. ¿Y qué pasó con el padre de tu hijo? Caso perdido, mejor no. Lastimosamente. ¡Pésimo servicio! Para ustedes, las que son padre y madre en este 12. 2 h e l a Ale! Para ustedes. s a l e y dónde están los hombres que somos padres? s s o l t e r o s h o m b r e Los que sí pagamos la pensión a tiempo, a veces hasta adelantado, ¿no es cierto? Bueno, de mi parte yo sí soy cumplido. ¿Y dónde está la gente que no pagamos a tiempo? Buscamos prestado. ¡Hey! Eso no es cierto. Bueno, yo s o y r e s p o n s a b l e d e l impuesto. Hice, hice, Algo de música diferente, nada de que lo mismo y lo mismo, porque la verdad en Ibarra seleccionamos éxitos solamente para la gente con caché, la gente con elegancia, la gente que se merece escuchar estos éxitos del extremo. Día Izuko, respeto grande al d a n i yo yo respeto grande d ó n d e está payasito mi f l o y d para perro payaso a mi pana siete. Muy bien. Muy n d ó n d e e s t á pasado que a y de mi pana v a c i n a mira miela La gente que nunca piensa enamorarse de un mal amor a ver dónde están la gente que ha sido traicionada más de una vez l e v á n t e m esa e mano la gente que ya no piensa enamorarse nunca más en su vida l e v á n t e m esa e mano el caballero que diga que las mujeres no valen la pena l e v á n t e m esa e mano la chica que diga que los hombres no valen la pena l e v á n t e m esa e mano h o m b r e h o m b r e h o m b r e La gente que va a vivir soltera toda la vida, ¿dónde? No es cierto. Porque si uno se va, vienen. Porque si no se van, vienen. Y si la tercera se va, ya es por cachudo, hermano, ya no podemos hacer ¡Oy! nada. ¿Qué suena los ¡Suele ¡Que n huevos! bonito! ¡Aquí estoy! ¡Oswaldo Juanlo! se acuerda de ella ¿Se, se acuerda de ella con esta ¿Cómo? música que suene que suene que suene? Suene? Suene? suene bonito a mi pana de sermis para de mola también para mi pana a los tiempos a c h a b r e y la gente que dice que te has creído どう o う q と é no Cómo! No Donde cariño Maestro Ahora te tú dejaré del Sue alma vayas Mi Iguro Iguro se う a u n i 会いに行きま o ょう。どうも、大人に会いに行きましょ o We Puerto We laugh at laugh at Rico lifelike どうですか Para Niño Rumo. ¿Y dónde está mi para SKR? ¡Eso! María de Los Ángeles. La g e n e r a c i ó n c u r s a l l l e g e r o n Ya que nos metimos en ese mundo de la chicha l i v A la gente de San Paolo del Lago queremos saludar a la f a m i l i a d o n La gente que es chichera y no se avergüenza de ser chichera. Espérame un ratito, extremo. La gente que es chichera y no se avergüenza de ser chichera. Le daremos chiflino. Toma no d cerveza y yo me morra. c h Y así chumadito. マイスショー 何を言うの エソーラジェンティケルスアニョウエルアバイダレストステマスベアエソー 俺の家族は誰か t i n g a t e saludar a toda la gente que semana tras semana vacila en las mejores discotecas en Ecuador, ¿no es cierto? La gente que vacila en la Tacunga, ¿dónde? La gente que vacila allá en la Vibración, también en la Melodys, también como e、no? n la Biblioteca Moder. La gente que vacila en Quito, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente de Quito? La gente de Onda, a v a c i l a La gente de la Moraleja, ¿no es cierto? ¡Qué chévere! e s e l e b r á n d e Y la gente que vacila semana tras e m a n a e la j u l i a n i d ó n d e d ó n d e ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente de Julianis? Bienvenido. La gente del Recreo Discoteca, la gente del Progreso de La Tacunga. ¡Ande está Nío Lobo! La gente de Bayardo, o m u y b i e n Muchas gracias. Bueno, como digo, cuando recién nos estamos embalando, pues nos llega el tiempo, ¿no es cierto? Siempre, como h a dicho, e s lo mejor del gusto nos corta la v i a n a Pero bueno, bueno, le dejo una buena mano a la gente. v í e n e su c o Dani, d i g a e extremo. Volvemos.